de Reyes, capítulo 8. Tiene relación, lo que vamos a conversar en este día, eh, relación con el, la etapa que estamos viviendo, ya que es nuestro templo, el lugar que Dios nos ha dado, eh, y que ya, diríamos, de manera casi mágica, el otro días nos fuimos al frente, el Señor tuvo que apagar todas las luces en Chile para que pudiésemos ya hacer algo distinto para entrar a ocupar el lugar que Dios nos ha dado. Yo sé que todos... Eh, compartido con varios hermanos y ellos sintieron la emoción de ir cruzando hacia hacia ese lugar. Y yo sé que muchos lloraban, ¿cierto?, al ir caminando y entrando al lugar que, que se desconocía, pero es el lugar que Dios no ha preparado. Y muchos se encontraban con la sorpresa que no era tan pequeño como se ve por fuera, sino que es un tremendo lugar. Pero más tremendo lo va a ser Dios porque la presencia de Dios va a estar en ese lugar, porque donde están los hijos de Dios, ahí también está el espíritu de Dios, así que ese lugar va a ser transformado ya y tal como este lugar que fue un lugar de estacionamiento de no sino un, algo mecánico que había acá en un tiempo, se transformó en un lugar de bendición para muchos. Y ahora ese lugar que era un negocio, una importadora, se va a transformar, ¿cierto?, en un lugar tremendo ya donde muchos, muchos van a conocer al Señor y vamos a ver la gloria de Dios en ese lugar. Entonces, este mensaje está relacionado con eso. Y lo voy a leer de la... casi todos los pasajes los tengo, me gusta mucho la versión del lenguaje sencillo. Dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo... Dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tu siervo, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como sucede en este día. Señor, te damos gracias por esta palabra porque de alguna manera nos identifica, Señor, porque estamos viviendo un proceso similar del pueblo israel Señor, y somos el Israel en este tiempo, Señor, y tú acá en el extremo del mundo, Señor, en este puerto, tú has movido el corazón de muchos, Señor, para conquistar, para alcanzar nuevos desafíos. Gracias, Señor, por este tiempo que estamos viviendo. Gracias por derramar de tu gracia. Gracias por derramar de tu presencia en medio de tus hijos. Señor, que esta palabra nos sirva, Señor, para poder enfrentar los nuevos desafíos que vienen y podamos en santidad tomar el lugar que tú nos has dado. Gracias, Padre. Bendícenos a través de tu palabra. Amén. Le decía que estamos eh, viendo y presenciando un sueño, ya eh, un anhelo ¿ya? De, de la iglesia. Cuando recordaba, yo creo que una vez se lo compartí, eh, yo vengo de una familia cristiana, mi papá se convirtió a los 18 años, ya pentecostal, así, en el campo. Él se convirtió, siempre me contaba, a él le predicó un pastor que en ese tiempo le llamaba, había sido bandolero, así que imagínense, así me decía él, era bandolero, y para el lado de Iquillota, esos lados, ellos tenían, era un, un grupo de personas, o cuadreros que robaban las haciendas, ¿ya? Y, y bajaban a Limacho, a alrededores, y arrancaban a los cerros después, eh, después de haber asaltado los lugares, y esa persona se convirtió al Señor, y fue un gran predicador, eh, y en ese mover, Mi papá también se convirtió, mi papá fue, eh, vivía acá en Valparaíso, tenía un hermano en Limache, y fue a visitar Limache, a pasar un, unos unos días, eh, y tenía un hermano del él que se había convertido, lo invitó a, li, a, li, a la iglesia, y salió a tiro a predicar a la calle, no, no entendía nada. Y en esas locuras se convirtió, ya, él tenía que volver después a, a trabajar, porque estaba de vacaciones, Se le acabaron las vacaciones, trabajaba en la farmoquímica del Pacífico, nadie la conoce, pero era un establecimiento súper importante en Valparaíso. Y, y cuando se iba a venir, el pastor le dijo, no hijo, no te puedes ir, pero no, si yo he hecho a trabajar. No, no estás preparado. Y no lo dejó venirse. Y perdió la pega, obviamente. Y ahí lo tuvo unos cuantos meses en Limache. Y después de un tiempo le dijo, ya, ahora te puedes ir, estás preparado. Y mi nunca más volvió atrás, ¿ya? Y, y de alguna manera ya él en su vida tenía presente ese, ese de esa manera milagrosa en que él llegó al Señor, ¿ya? Y cómo Dios trató su vida. Pero él quedó con un, de alguna manera también con un sueño sin cumplir. Y él quería servir al Señor, ¿ya? Ya, y amaba al Señor en la iglesia que participó, siempre bien activo, se ponía siempre, cuando ya la situación de mi familia estuvo bastante buena, teníamos tres negocios en Viña, y él siempre se ponía con la plata para el piso de la iglesia, para comprar sillas, siempre ahí estaba, era bien dadioso, ¿ya? Y, pero algo inesperado para él, fue una enfermedad, él siempre quería eh, predicar, Y le gustaba mucho iba un estaba a cargo de un, de un local a en grannailla en viña iba a predicar los días miércoles y lo sorprendió la enfermedad y en un par de meses él dejó de existir él había visto un lugar en limache quería abrir una iglesia en limache eh, quizás recordando donde se había convertido lo acompañé una vez a ver un lugar él quería buscarsco un lugar donde quería él comprar un lugar para instalarse ahí y predicar, pero no alcanzó a cumplir ese sueño, ya de, de tener un lugar. Y guardando obviamente las proporciones, eh, yo hoy día puedo de alguna manera eh, disfrutar de este momento de, de tener un lugar para el Señor. Un lugar donde glorificar al Señor, donde bendecirle. Algo que obviamente yo ni siquiera lo tenía pensado, como muchas veces he contado, yo nunca pensé estar a cargo de una iglesia, ya al contrario, quise huir muchas veces de, de todo lo que era iglesia, pero el Señor me cautivó y gracias mucho también al haber encontrado la mitad que me faltaba, que era mi esposa, y me pude empapar de este sueño también y hoy día lograr lo que estamos Logrando, ¿ya? Y cumpliendo un anhelo, no solo en lo personal, sino como iglesia, ya que por años no hemos esforzado por cumplir los propósitos de Dios, sino también querer comprar un lugar, tener un lugar para servir al Señor de mejor manera. Y esta, este tiempo que estamos viviendo, obviamente, nos lleva a la palabra de Dios y específicamente a la construcción y a la dedicación del templo ideado por David, pero construido finalmente por su hijo Salomón, ya, y vemos en la palabra de Dios registrado en detalle este sueño, ya, la historia y la cristalización, diríamos, de este, de este sueño en el reinado de Salomón, ya lo pueden anotar como referencia, ustedes lo pueden encontrar en Primera de Reyes, del capítulo 6 al 8, y en Segunda de Crónicas, esta cosa así, ¿Ya? Y en Segunda de Crónicas, capítulo 5 al 7. Entonces, esto tuvo un antes y un después que marcó la vida del pueblo de Israel. Y también, hermano, debemos comprender que este logro va a tener para nosotros también un antes y un después. Y a usted le tocó la posibilidad de participar de este presente. ya Entonces, yo los quiero invitar hoy día, en este día, a meditar un poco esto el propósito del templo, ¿por qué vamos a tener un templo? ya Este edificio que está al frente, Barroso 58, 558, que luego ocuparemos, y que todavía no está diseñado desde el punto de vista quizás operativo y estético, pero tiene como propósito fundamental reflejar que en ese lugar va a estar cobijado un pueblo, y es el pueblo de Dios. Y es el espíritu que debemos reflejar a nuestra a nuestro vecindario y a esta ciudad de Valparaíso. Reflejar el espíritu de Dios, reflejar que en este lugar está el amor de Dios, el Dios de misericordia, el Dios perdonador. En este lugar se debe reflejar en las interrelaciones personales, porque Dios es amor, ¿o no? ¿Y en qué nos van a conocer en que nos amemos unos a otros. Quizás puede sonar algo tremendamente obvio, pero en la realidad en donde hay grupos, personas, a veces no es el amor lo que eh el aspecto principal. Pero como iglesia, más que el templo lo físico, la comunidad la iglesia debe reflejar a Dios. ¿Y cómo lo re reflejamos? Amándonos unos a otros. ¿cierto? en esto conoceréis que soy mis discípulos en que os améis unos a otros pero a través de lo material a través del templo físico también debemos reflejar la excelencia de dios un lugar en, de, en que se note que están los hijos de dios un lugar en que cada actividad que ref, que hagamos sea el reflejo de que dios está en medio de este pueblo un lugar en que cuando cada uno participe, aunque sea en el más mínimo detalle, esté entendiendo que lo que está haciendo, como dice la palabra, debo hacerlo ¿cómo? ¿Para quién? Para el Señor. Cualquiera sea la actividad que tenga que hacer. Que tenga que ir a comprar algo para la iglesia, que tenga que predicar, que tenga que enseñar, que tenga que barrer, que tenga que hacer un trabajo, a lo mejor que puede ser su especialidad en algo específico y quiere hacerlo para la casa de Dios, que lo haga con la excelencia que Dios se merece, hacerlo para el Señor. El pueblo de Israel estuvo 400, desde que salió de Egipto, después de 480 años, dio inicio a la construcción del templo. Gracias a Dios que nosotros lo hicimos más rápido, ya, y no esperar 480 años. ¿Cómo se imagina usted el templo? ¿Cómo era? ¿Cuántos metros medía? Usted se imagina algo inmenso, ¿no? ¿Cierto? Pero si usted lee la Biblia eh, del lenguaje sencillo, va a encontrar las dimensiones en metros, Y las dimensiones del templo eran 27 metros de largo y 9 de ancho. O sea, de aquí hasta la calle. Y 9 metros de ancho. Era el templo, la nave central, diría Por lo tanto, el Señor no está dando un espacio más grande ya que el templo que construyó Salomón. Así que, hermano, valórelo. ¿O no? Valórelo. Tenía 13 metros de alto. Ya tenía además un salón adelante que medía 9 por 4,5 metros. Todo lo que se hizo venía preparado, hermano, y aquí es donde uno debe aprender. Venía preparado exquisitamente para armar el templo. Dice la palabra Dios que no se escuchó ruido, o sea, parece que armaron todo, venía todo ya de fuera preparado. No se escuchó ruido de martillo, de nada, ya venían las piedras cortaditas. Todo el decorado de madera era de cedro, tallado con diferentes figuras, ya eh, tenía revestimientos de oro, tenía querubines de madera de olivo y recubiertos de oro. La construcción demoró siete años. ¿ya? En ese tiempo también Salomón se construyó su palacio. Y aquí hay un hombre que es importante también que lo recuerden, que puede ser usted también que puede de alguna manera tener el espíritu de Irán, Irán, que lo trajeron desde la ciudad de Tiro y fue el artesano que realizó en las construcciones todos los trabajos de bronce. El bronce en la Biblia está asociado al sacrificio y él tuvo trabajando todas las terminaciones con bronce. ya Esa era su especialidad. Y ahí en Primera de Reyes 7.41, ustedes lo pueden marcar también para que lo lea después, están enumeradas enumeradas todas las cosas que hizo este hombre llamado Irán. Y también Salomón mandó a hacer todos los utensilios que se utilizaron en el templo, todo hecho de oro puro. Lo encuentra en primera de reyes 7 del 48 al 50. ¿Qué podemos sacar de esto entonces de esta introducción que estamos haciendo a lo que hizo el el pueblo israel al igual que Salomón y a los que estuvieron con él ya cada uno de nosotros nos, nos correspondió hermano entrar a este lugar entendiendo o creyendo en la promesa que Dios nos había dado Dios nos había prometido un lugar por muchos años lo buscamos pero se cumplió en este tiempo yo no sé por qué no fue antes Uno podría haber unos 10 años atrás, dice uno. Si la podría haber estado más joven, para disfrutar más del lugar. Pero Dios lo permitió en este tiempo, y a ti también, Dios te permitió entrar en tu, este lugar. Triste para David, dice, pero tú, le dijo el Señor, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Entonces, hermanos, tenemos la oportunidad de apartar un lugar acá en pleno centro de la ciudad para que Dios sea glorificado. Yo no sé cuántos han leído los libros del pastor Cho, Cuando él oraba, lloraba, y él le pidió un lugar cerca del palacio de gobierno al Señor. Y él y el Señor le concedió el lugar. Guardando las proporciones, hermano, hemos orado y Dios nos ha dado un lugar a media cuadra del Congreso Nacional. ¿Gloria a Dios o no? Hermanos, si usted lo ve en términos, cualquier propiedad que... Este lugar es un lugar estratégico, ya porque acá están los que deciden las leyes y tenemos un motivo y a lo mejor una responsabilidad que a lo mejor no hemos dimensionado o no nos hemos dado cuenta bien, que podemos ahora mirar al Congreso de nuestra ventana y mirarlo hacia allá llorar para que hagan leyes justas, que beneficien a toda la nación porque Dios quiere que de ese lugar donde estamos se muevan fortalezas. Y así lo vamos a hacer. El templo de Salomón fue construido, hermano, primeramente como casa de adoración. En el, en ese tiempo, la forma de adorar a Dios era presentando sacrificios dignos de Dios. Pero en el presente, nosotros podemos disfrutar de, de de cristo ya que de una vez y para siempre es un sacrificio por todo nos limpió de nuestros pecados antes había que hacerlo permanentemente hebreos 724 en adelante dice porque cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos está haciendo una relación con el templo porque cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos que era sólo una copia del santuario verdadero, Cristo entró en el cielo mismo y allí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como aquí en la tierra lo hace el jefe los sacerdotes que entre una vez al año para ofrecer una sangre que no es la suya, es lo que hacían diariamente, rutinariamente en el templo. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, que hacía en ese tiempo, habría tenido que morir muchas veces desde que Dios creó el mundo. Pero lo cierto es que ahora, cuando ya se acerca el fin, Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre. Se ha manifestado para ofrecerse como sacrificio por el cual Dios nos perdona nuestros pecados. Todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Gloria al Señor, porque ya en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había que venir y tenían que hacer sacrificios por los pecados del pueblo continuamente, diáneamente pero Cristo ya eliminó ese tipo de sacrificio y Él derramó su propia sangre para limpiarnos a nosotros de todo pecado. ¿Pero qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cuáles deben ser los sacrificios para este tiempo? La forma de adorar. Dice que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo usted se presenta con sacrificio vivo y en cada sacrificio tenemos algo que perder o no antes se mataba un animal hoy día también usted quizás tiene sueños que a lo mejor antes de conocer a cristo ciertos sueños que hoy día se contraponen con la palabra de dios y usted qué tiene que hacer colocarlo en el altar sacrificarlos para hacer la voluntad de Dios la Biblia dice en Romanos 12 del 1 al 2, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Usted tiene que estar haciendo sacrificio. Entréguese usted mismo cuando entremos al templo del Señor. ¿Ya? Su vida al Señor. Heme aquí, Señor. En la Biblia del lenguaje sencillo dice, este mismo parafraseando, dice, dediquen toda su vida a servirle al Señor. Dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar hoy día. Y no vivan ya como vive el mundo. Vamos contra la corriente. ya No vivan como vive el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la adoración... Hoy día, sacrificio de alabanza, tu cuerpo en sacrificio al Señor, negarte a ti mismo. La adoración también implicaba para el pueblo de Israel un pacto, un compromiso de adorar solo al único Dios verdadero. Y eso hoy día también nos tiene que hacer pensar cuáles son los dioses de este tiempo y que es toda una predicación que deberíamos hacer respecto a... ¿Cuáles son los dioses que se levantan en este tiempo y que el mundo le adora? ¿Qué me podría nombrar uno? El mercado. ¿Qué más? La vanidad. El trabajo. Son los dioses. A él le dedicamos la vida completa. Trabajar, trabajar y trabajar. Y obviamente uno dice, pero es está bien. No es algo malo. Pero nos damos cuenta que estamos sirviendo en función al espíritu del mundo y el, el, el que domina al mundo no es el espíritu de Dios sino el espíritu de este siglo y hoy día entonces lo que es malo parece lo, hoy día lo dicen como bueno entonces uno se le presentan las contradicciones ¿ya? y hoy día hay tantos temas temáticas valóricas que hoy día parecen bueno algo que la Biblia dice que es malo y empiezan, empezamos a flaquear Ya, entonces, al Señor, Él solamente le debemos adorar, al único Dios verdadero. Entonces, cuando nos reunimos, como se reúne usted hoy día, ¿a qué viene? A adorar al único Dios verdadero. Gloria al Señor. También significa un pacto de vida, un compromiso para vivir una vida santa. Y eso, la demanda de la vida santa no ha cambiado en el día de hoy. Dios sigue siendo el mismo. Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras. ¿Qué dice la Biblia? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Está en Hebreos 12, 14. Muchos dicen ay, es que es una demanda muy alta, algo imposible de alcanzar. A lo mejor dicen, no, solamente para lo, los que dirigen, los pastores, los obispos, los diáconos. No, hermanos, todos llamados a ser santo Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santo porque yo soy santo. ¿Quién lo dice? El Señor. ya no me vaya a salir una broma. Ahí. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal porque Dios lo eligió para ser su pueblo. ya En la Biblia dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Si Dios quiere que seamos santos, Debemos entender entonces la palabra santidad. Y eso significa apartar o separar para Dios. ¿Y usted se ha apartado para el Señor o no? No, apartamos, pero a veces estamos, ¿cierto? Como el imán que nos tira. Pero debemos, cuando conocimos al Señor, nos consagramos para el Señor, ¿ya? Ser santo significa estar completo. Cuando entendemos su significado, ¿ya?, Comprendemos que no algo que nos intimida y alguna demanda que no la podemos cumplir o, al, o inalcanzable, sino lo que Dios está esperando, que podamos hacer su voluntad y hacer la voluntad de Dios, es vuestra santificación. Anótelo ahí hermano, 1 Tazolonicense 4, 43 La voluntad de Dios es vuestra santificación. Aquí debemos aspirar entonces a la santidad y eso significa hacer la voluntad de dios obviamente que hay etapas tú conoces al señor que este apartado santo después viene el proceso de aprendizaje y un día podemos dar nos vamos a dar cuenta conoceremos las cosas como son ya pero el señor es bueno porque nos mira a través de cristo y nos ve apartado para él pero ahí estamos caminando en este proceso ya dos para que sean dos pasos para adelante y a lo mejor uno para atrás nomás, pero que vayamos sumando, ya, sumando para ir creciendo en este proceso de santificación. Una verdadera adoración también, hermano, está centrada únicamente en Dios y eso implica, hermano, que tú te entreyes totalmente a la soberanía de Dios, ya. Entonces, hermano, el lugar que vamos a, tenemos es un lugar para santificar adorar al Señor y tú lo vas a adorar con tu vida. Tú eres el sacrificio a presentar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Con, más bien con la palabra del Señor, ¿cierto? Tú eres el sacrificio va a presentar sacrificio, te va a esforzar, a negarte a la voluntad del mundo. El templo de Salomón y debe ser el parámetro nuestro también fue construido también como casa de oración. Es un lugar donde vaciamos nuestro corazón ante Dios. Un lugar donde presentamos nuestras oraciones de gratitud. En Primera de Reyes 8.22, eh, de ahí hacia adelante hasta el 54, hay algunas cosas que rescatar, vamos a leerla. Primera de Reyes 8, del 22 hacia adelante, Entonces Salomón se puso delante del altar a la vista de todo Israel y levantando las manos al cielo dijo, Dios de Israel, ni en el cielo, ni en la tierra hay otro que se compare a ti. Tú cumples tu pacto y amas profundamente a los que te obedecen de corazón. Él está orando, Dios de Israel, ni en el cielo, ni en la tierra hay otro que se compare a ti. Tú cumples tu pacto, gloria al Señor, y amas a los que le obedecen. El Señor te ama, hermano, porque está haciendo la voluntad de Dios. Dios de Israel, hoy has cumplido una de tus promesas a mi padre, decía, ahora cumple también la promesa que le hiciste de que siempre sus descendientes reinarían Israel. si seguían su ejemplo. Por eso Dios nuestro cumple las promesas que le hiciste a mi padre. Lamentablemente el pueblo de Israel se apartó y, y usted sabe que el templo lo destruyeron. Ya, y hoy día se está hablando ya, si usted ha leído por ahí, ya que se está construyendo, están los planos para construir el tercer templo, ya, que es parte del cumplimiento de las profecías, pero tal como se frustraron el propósito para Israel, hermanos, podemos ir a ese lugar y los propósitos se pueden perder si no hacemos la voluntad de Dios. Dios mío, ni el cielo ni la tierra son suficientes para ti, mucho menos Dios este templo que tenemos acá al frente, hermano. Pero de todos modos, te pido que escuchen mi oración. Le podemos decir lo mismo que Salomón. Cuida de este templo de día y de noche, pues tú mismo has dicho que vivirás en él. Usted sabe cuál es la rutina cuando cerramos la iglesia acá. Oramos, hermano. Oramos por el lugar para que sea una bendición, porque así removemos potestades. ya Y cada hermano que cierra sabe que tiene que orar. La gente pasa y nos debe ver qué están haciendo. Pero ya la gente del edificio sabe que nosotros transformamos esta cuadra. De ser una cuadra peligrosa, que la gente transitaba rapidito por acá, llegó la luz a este lugar. ya Y la gente ha visto el cambio. Ustedes, para los que no saben, cuando recién llegamos, Apareció una señora ahí, la primera invitada, enviada por el diablo. ¡Los vamos a sacar de acá! Y, uy, nos venía de, de la iglesia la competencia, ya, de la iglesia que está ahí la niña argentina, y que no iba a, después. Igual como los sacamos a los que están en la plaza predicando, los vamos a sacar a ustedes. Parece que no ha cumplido ninguno de los propósitos, ya. Pero no amenazó, fueron amenazas al momento pero después la gente se ha dado cuenta que este lugar ha sido una bendición. Porque aquí hay gente de bien que se une. Y la gente puede... Ve un grupo de jóvenes afuera, pasa tranquila, porque sabe que son hijos de Dios. Y no hay nada que temer. Gloria al Señor por eso. Porque Dios ya, Él va a cuidar de este lugar. Cuando estemos lejos de Jerusalén, decía Él, y oremos en dirección a tu templo, escucha desde el cielo nuestras oraciones y perdónanos. Si alguien perjudica a otra persona y delante del altar de este templo jura que no lo hizo, escucha desde el cielo y castígalo, examínanos, castiga al que resulte culpable y deja libre al inocente. Si tiene alguna dificultad, venga a la iglesia, Dios va a hacer justicia. Si tu pueblo llega a pecar contra ti y en castigo a sus enemigos se lo llevan prisioneros, perdónalo y tráelo de nuevo. ya Si alguien se descarría, Señor, tráelos de nuevo, que se vuelva a tus caminos, ya, perdónalos siempre y cuando venga a tu templo y se arrepientan de haberte ofendido. Si llegamos a pecar contra ti y en castigo deja de llover por mucho tiempo, perdónanos. Y así va relatando un montón de hechos. Si en este país nos llegara a faltar comida o nos atacara enfermedades o plagas, langosta o pulgón, escúchanos cuando oremos a ti. Por eso decían ese lugar, hermano, podemos orar por nuestra nación. Escúchanos, Señor. Por eso hemos apartado ese lugar. Así te serviremos y obedeceremos durante toda vuestra vida en esta tierra que nos diste. Y lo sigue detallando hacia adelante, hermano. Entonces, casa de oración, ya el lugar que Dios nos ha dado, un lugar donde vamos a interceder por nuestros amigos, por nuestros vecinos, familiares, autoridades, que no conocen el tremendo amor de nuestro Dios, un lugar donde presentamos nuestro clamor a Dios, a veces la gente no nos, en, no nos entiende, estamos orando aquí a todo dar, pero la Biblia dice clamar al Señor, ya algunos que no conocen bien se asustan, pero estamos clamando al Señor, ya, porque es la manera que la palabra nos ha enseñado. Por lo tanto, el templo fue construido como casa de oración, como casa de oración y también como símbolo de la presencia de Dios y su palabra. Cuando llevaron el arca, ya algo fue tremendo, simbolizaba por un lado la presencia de Dios y por otro lado la presencia de la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios en este lugar, en este templo, no pasa más allá de ser un edificio. La diferencia hermano que tenemos con los demás edificios que nos están circundando, con el congreso, con el colegio allá, con el supermercado por allá, con los talleres que nos rodean, es que en este lugar que Dios nos ha dado, está la presencia de Dios. Y eso marca la diferencia. Y ese lugar ya tomamos posesión. El 22 lo vamos a inaugurar y lo vamos a apartar para el Señor, porque eso va a ser casa de oración y puerta del cielo santificado, apartado para el Señor. Ya no va a ser una importadura, va a ser un templo donde se va a glorificar a Dios. El templo ya terminó, cuando terminó de ser construido, ahí llevaron el arca. Lea ahí en la palabra de Dios todo lo que hicieron ya cuando llegó el arca de Dios, la alegría que había, símbolo de la presencia de Dios. Ya, y también ese lugar, nosotros tenemos, queremos tener palabra de Dios. Nadie puede reemplazar ni el, ni ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Podemos hacer excelentes obras, cosas muy buenas, ayudar a los abuelitos, ayudar a los niños, tener un jardín infantil, tener un preuniversitario, pero hermano, eso no reemplaza la presencia de Dios. Ese es fruto de la presencia de Dios, así que no nos podemos engañar. Ya, nadie puede ocupar el lugar que le corresponde a dios y nadie se puede llevar la gloria que le corresponde solo al señor amén gloria al señor adoración ya oración y la presencia de dios a través de la palabra un lugar también hermano para impartir bendición ya salomón se puso de pie y bendijo a la congregación ya bendito sea jehová que ha dado pasa al pueblo de Israel, bendito Jehová que ha quedado pasa este pueblo conforme a todo lo que él había dicho. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres y no nos desampares ni nos dejes. Inclina nuestro corazón hacia él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová, nuestro Dios, de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro, para que toda la ciudad paraíso, toda la región, sepa cuál es nuestro Dios. Amén. Y también nos nos demanda que sea nuestro corazón perfecto para con Jehová, vuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. Esta bendición, hermano, incluye el shalom, la paz. Siempre los judíos terminaban con la paz y el saludo. Y esa paz, hermano, debe estar en este lugar, debe estar en tu casa, es el deseo, siempre, en estos tiempos conflictivos, que la paz del Señor esté en medio. Ayer eh a la hermana Oriana le, le tocó le dieron yo, algo, yo creo que tremendo. Usted sabe los desórdes estudiantiles, la, lo que ha habido y se han generado climas de violencia bastante fuerte y tuvo la posibilidad, la escogieron el colegio para dirigirse a los alumnos. Y ella estuvo hablando de de esta paz, de alguna manera esta paz que no es la violencia si no es la paz, somos la Biblia dice, que somos pacificadores. Ya, donde hay adolescentes que no saben canalizar, siendo que sus demandas son totalmente legítimas, ya, pero no hay paz en este minuto y debemos orar para que la paz del Señor esté en nuestra nación. Amén. Esta bendición incluye el deseo de paz, ¿ya? Salomón que era rico, tenía mucha riqueza, no habló de la riqueza si no habló de la paz, es la que debe abundar en los hogares también. No hablar de la riqueza y los bienes materiales, sino que tengamos paz, ¿o no? ¿Qué es lo que queremos en nuestra casa? ¿Tener bienes o que haya paz? Eso, hermanos. Siempre hay que invocar que la paz del salón, el shalom, esté en medio de su pueblo y en medio de nuestros hogares. Dios trae como añadidura bendición en abundancia. La Biblia dice, buscá primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Mi hermano, este lugar que dedicaremos el, el día 22 será apartado, por lo tanto, para el Señor. Lugar de adoración, de oración, de evangelización, para impartir la paz, para impartir bendición. Para que ahí la gloria de Dios esté llenando todo ese lugar y esté llenando tu vida. Que también puedas tener este espíritu para po poder, conquistador, para irse al lugar, tomar, decir, ¿qué puedo hacer yo? Hay mucho que hacer, ya lo van a informar, a partir del miércoles comienzan los trabajos en el lugar y empezamos a desarrollar todo un proyecto de fe. Ya, así que hermanos, esté atento, no se pierda la bendición, porque muchos partieron y no están hoy día, no pueden, no sé, Dios, espero que vuelva a muchos, vuelva a muchos, porque yo sé que mucha gente que ha estado en este lugar ha tenido ese deseo de tener un lugar para Dios, muchos han decaído, pero sí creemos que Dios los va a restaurar, pero tú que estás en este lugar, Dios te ha dado la oportunidad de, de disfrutar este momento y hacer que el reino de Dios se haga una realidad venga tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo así también en la tierra lo invito a ponerse de pie hermano y podamos orar